Pero Ahora, ahora sí, ahora sí. Bueno, hubo、uh, y pues tenía que pasar, ¿no? Tenía que pasar hoy domingo en este programa número 149. Hubo un corte ahí en el micrófono. Y bueno, estamos de nuevo, claro que sí. Bueno, segunda hora de programa, justito a la hora, a la hora justito de programa, pasó este inconveniente técnico. Así que, bueno, vamos a arrancar. De nuevo con esta segunda, segunda hora de l programa, y bueno, esperemos no tener más percances técnicos. Bueno, el primer percance de la noche.、Eh, si recién te enganchás en este programa número 149, bueno, obviamente ahora va a ir en dos partes. Así que cuando mañana lo puedas subir tanto al archi.org como al iBox、e、o al iBox. Va a ir parte 1 y parte 2, obligatoriamente, no queda otra.、Eh, lo que sonó antes del inconveniente técnico con el micro fue el bloque de covers. Escuchamos ni más ni menos que a Eric Gromwald con Halloween by the Name, este cover de Iron Maiden. Luego escuchamos a la banda alemana Bonfire con. Age of a Stranger, Ojos de un Extraño. Este tema de、eh, Queen's Reich, la otra legendaria banda, Queen's Reich. Y por último, Por Siempre Joven, Forever Young, de Iron Savior. Bueno, mientras suena los argentinos b e l o r i e n de fondo con bajo la cruz, una semana bastante hot, bastante caliente en lo que tiene que ver con el deporte y con el fútbol argentino aquí en Argentina, con todo lo que sucedió luego de aquel famoso. Me daba risa porque le pusieron Pasillo Gate, ¿eh? el famoso Pasillo Gate en Rosario con los futbolistas de Estudiantes de La Plata dándole la espalda a sus colegas ¿sí? de Rosario Central cuando salían al campo de juego con este homenaje que la Asociación del Fútbol Argentino obliga a. ¿sí? A los equipos que reciben a un campeón. Pero claro, sabemos que ese torneo fue inventado, ¿no? Por, o esa copa inventada, mejor dicho, la copa que le entregaron a r a s o r i n o Central, inventada、eh, la, por la Asociación de Fútbol Argentino, cuando eso no estaba estipulado desde el comienzo de la competición o desde el comienzo de. El campeonato, y como leí por ahí, algunos ex futbolistas dijeron, y comparto, estoy de acuerdo en que se le q u i e r e hacer un, un reconocimiento al、eh, futbolista campeón del mundo Ángel Di María, ¿Mm? pero una cosa es un reconocimiento y otra cosa es entregarle un trofeo. De la noche a la mañana, así porque sí, ¿no? pero bueno, son los manejos lamentables de quien es el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, que parece una especie de dictador que maneja todo a su gusto y piacere y borra con el codo lo que escriben con la mano, ¿sí? como suele decirse. Entonces, bueno, sucedió lo que fue de público conocimiento. La, los futbolistas estudiantes de La Plata, bajo las órdenes、eh, o la sugerencia ¿no? de、eh, su presidente Juan Sebastián Verón, decidieron hacerlo,、eh, que el recibimiento a Rosario Central sea de espaldas. Y todo eso trajo una semana muy caliente en lo que tiene que ver. Con estudiantes, con la Asociación de Fútbol Argentino, con el periodismo deportivo, con un montón de voces que salieron por todos lados. Ya sabemos todo lo que significa el fútbol y, sobre todo, aquí en Argentina, todo lo que representa. Entonces, opinaron、eh, hasta gente que no tiene ni idea de, de este deporte. ¿no? Eh, y se hicieron escuchar varias voces de algunos reconocidos futbolistas, ex futbolistas y periodistas. Eh, apoyando en general a la decisión o determinación de los futbolistas d Estudiantes e de la Plata. Y en el día de ayer, justicia divina, si se quiere, ¿m? Estudiantes de la Plata eliminó a un equipo que es amigo del poder, Una,、eh, un equipo. De otra provincia que es Central Córdoba de Santiago del Estero, que、eh, se conocen su,、eh, su acercamiento al,、eh, a la Asociación de Fútbol Cantino y más que nada a su presidente Chiquitapia. Entonces,、eh, luego de un escándalo que fue la semana pasada, no solo con la Estudiante de la Plata, sino con la eliminación con un partido muy extraño. Muy extraño, con un arbitraje muy polémico y con un bar muy polémico, demasiado polémico. c e n t r a l Córdoba derrotó a San Lorenzo de Almagro y lo dejó eliminado. Pero ese partido también estuvo en el tapete de todas las noticias y、eh, no s o l o de. ¿Qué sucedió ahora? ¿Se a s e volvió a ver ahí? No tengo ganas de reiniciar todo de nuevo,、eh. a ver. Hola, hola, hola. A ver ahora. Y me parece que voy a tener que ir al, al bloque siguiente,、eh, porque están pasando cosas raras con el micrófono. Bueno, ampliaremos el tema de la parte de deportes. Está saliendo mi voz con una especie de delay. Y entonces me parece que lo mejor es ir al próximo bloque que tiene que ver con. Yo les dije que. Les había dicho en el, bloque, en el segundo bloque del programa que les enviaba un caluroso saludo y cariño a mi amiga Julieta, que cumplía, cumplió años ayer ¿eh? y que iba a pasar algo de su arte. e m Parece que el delay se arregló, bueno, pareciera.、Eh, se arregló a medias, bueno. Y es, como hay una especie de delay, es como que me hace confundir un poco. Ahí va. Yo lo dije: ten, tienen ganas de roquear con Julieta, con Hula Rock. Bueno, denle volumen. Cuando estabas hablando de algo de deporte, misteriosamente apareció el problema en el micrófono. Bueno,、eh, le mando nuevamente un saludo a Julieta y subir volumen porque si tenés ganas de roquearla y de roquear, yo les había dicho que este bloque. De Julieta Rock va a pleno con todo. Espero que se solucione、eh, el tema este del micrófono. Vamos con este bloque a puro rock, a puro rock, subir volumen. Vamos con un triplete de Hula Rock de Julieta y la canción que vamos a escuchar primero se llama. Escuchando todo el rock y el metal por radiobr.org. Hula Rock sonando en este programa número 149, 149 de rock y metal. Pareciera, ahora crucemos los dedos, que se fue ese molesto delay que, bueno, me confundía bastante. Por eso decidí ir a la música. Y claro, estaba justo hablando de la AFA y de todos los chanchullos de la AFA y me apareció este problema con el micrófono, de no creer, pero bueno. Estaba diciendo que se había hecho una especie de justicia divina porque Estudiante de la Plata había vencido en el día de ayer a Central Córdoba de Rosario, que había ganado en un partido muy extraño ante San Lorenzo. Y hoy también hubo una especie de justicia divina en la B Nacional, que da、eh, un, este, una plaza más para subir a Primera División. Con El triunfo de Estudiantes、eh, de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, de, eh, eh, derrotando a Deportivo m a d r y n de esa ciudad de m a d r y n en un global de 3 a 1.、Eh. Hoy el partido fue 1 a 1, como había derrotado 2 a 0 en Córdoba. Estudiantes de Río Cuarto es、eh, el equipo que asciende a primera división, así que. Bienvenido, estudiante de Río Cuarto. ¿Por qué digo justicia divina? Y porque también pasaron cosas muy raras con los arbitrajes en favor de Deportivo Madrid. Pero bueno, eso no pasó en este último partido. Por suerte, pareciera que esa justicia divina apareció en el deporte. Un poquito, ¿eh? Bueno. Eh, escuchamos a Julieta Barreiro, Hula Rock, si se quiere, y nuevamente muy feliz cumpleaños.、Eh, y escuchamos las canciones Criaturas Salvajes. Anterior escuchamos a De Pie y eh, arrancaba eh, este segmento de Julieta con Es Hoy. Y de Yapa, y de Yapa escuchamos Generación s a l a j Rock de un álbum anterior de Julieta. Va el saludo y nuevamente muy feliz cumpleaños. Para cerrar digamos, esta parte, este segmento deportivo del programa, para aquellos hinchas de boca, bueno, hoy han、eh, ganado el partido ante Argentinos Juniors, entonces pasaron a la semifinal de este controvertido torneo raro de primera división,、eh, que tiene un campeón que no, no debió serlo, pero bueno, lo fue. No porque no lo merezca, ¿no? porque Rosero Central ha hecho una campaña. está fuera de discusión. ¿sí? Fue el que más puntos ha sacado en todo el año. Pero lo que digo siempre, no se cuestiona、eh, su título, sino que se, lo que se cuestiona son las formas en las cuales le adjudicaron el título. Las formas. ¿sí? No por lo hecho en el campo de juego, sino que deportivamente, merecidamente lo tiene. ¿eh? Bueno. l e decía, Boca derrotó por una sola a Argentinos Juniors, ha pasado a la semifinal y jugará con el ganador de Racing Club y Tigre, que、eh, disputarán su partido mañana. Y、eh, Estudiante de la Plata l e decía, e s t á en semifinales derrotando ayer a Central Córdoba de Santiago del Estero y espera en la otra semifinal al ganador del otro controvertido equipo,、eh, el equipo del Sheriff Barracas, ante Gimnasia de Esgrima. De La Plata se puede dar, si hay justicia divina, nuevamente se puede dar una semifinal espectacular entre los dos equipos de La Plata, estudiantes y gimnasia. Un clásico que sería inolvidable en ¿no? una semifinal para llegar a la final. Ojalá se ve ¿eh? que gimnasia derrote a Barracas. Vamos a ver si no pasa nada raro en ese partido ¿eh? que va a tener un montón de ojos puestos. Porque, bueno, ya se sabe por qué. Eh, dicho esto y dicho el saludo a Julieta, y bueno, vamos ahora a escuchar un bloque que tiene que ver con este AOR, este hard rock. ¿m? Así que un estilo que me encanta también. Vamos a ir con un par de canciones、eh, en este último programa del año. Bueno, seguramente. Vamos, sí, seguramente. Este es el último programa del año. Sí, les tiré la bomba. Último programa de este 2025. Último programa del año. ¿Cuándo? Hoy. Sí, hoy. Y vamos a escuchar a. Qué bomba que les tiré, é、eh! e Qué bomba que les tiré. Vamos a escuchar a este bloque que se viene con k i s s i n Dynamite. O Kissing Dynamite. Con Coming Home. Regresando a casa. Luego vamos a escuchar a Nation Wild con En Tus Ojos, In Your Eyes, una muy linda canción. Y luego a Tom b u r r tres artistas que están haciendo debut ¿eh? Eh, en este programa. Y les decía Tom b u r r con The Telling. ¿eh? Así que vamos con este bloque de este género que me encanta, que es el AOR y el Hard Rock. Dale volumen nomás.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 you escuchando todo el rock y el metal e d r radio vamos con uno más vamos con uno más de este bloquecito de hard rock y ahora escuchando ahora a Age of reflection cuando estamos ya en Casi una hora cincuenta, casi de programa, ¿eh? Y ¿saben qué? Nos queda una horita más. Por ser este el último programa del año. Nos queda una horita más. Así que van a ser tres horas de programa aproximadamente. Vamos con Age of Reflection y The Mirror Never Lies. Vamos. Seguimos en el aire, programa 149, claro que sí, ¿eh? casi, casi, casi dos horas de programa. ¿Mm? Eh, lo que sonó en este bloque anterior de AOR Hard Rock, como más le guste, escuchamos a Kissing Dynamite con Coming Home. Luego la banda n a t i on Wide con En Tus Ojos, In Your Eyes. t o m b o u con The Telling y luego escuchamos a Street Light con Flight with Eagles, ¿eh? algo así como Vuela con Águilas y luego de la tanda escuchamos a Age of Reflection, banda que ha sonado en programas anteriores, pero en este caso con The Mirror Never Lies. Bueno, mientras estoy degustando, cambié de plan.、Eh, tenía el plan de unos matecitos de medianoche, casi medianoche. Bueno, cambié de plan con una IPA. Una rica cerveza IPA. Así que bueno, ahí vamos a encarar la última hora de este programa número 149. Les dije, bueno, como dijo. En algún post en su Instagram se ve que lo que se expuso en el Congreso de la Nación hace un par de días atrás fue un éxito, porque si no tiene ningún tipo de repercusión en los canales convencionales de la caja boba, esto quiere decir que la exposición sobre las mal llamadas vacunas. Y el contenido siniestro de varias partidas de estas mal llamadas vacunas fue un éxito. Nadie dijo nada en la caja boba. Lo que sí me parece.、Eh, no sé cómo decirlo, pero realmente me. No voy a decir que me causa gracia, pero sí voy a decir. Como que no les da vergüenza, ¿no? Porque. Vi algunos comentarios o algunos videos en TikTok, por ejemplo, burlándose, burlándose, ni siquiera argumentando su burla, ¿no? porque si uno no está de acuerdo con algo, o cree que hay algo que es incorrecto, o, o se está faltando a la verdad, lo ideal sería que lo argumentes de alguna manera. Para refutar lo que se expuso. Pero salir, como decimos nosotros acá en Argentina, ¿no? salir a bardear, salir a hablar estupideces, salir a descalificar a médicos que han investigado muchísimo,、eh, a médicos que han censurado en casi todos los medios que conocemos. Los medios convencionales ¿no? que tienen que ver con la caja boba,、eh, si hay algo que tenés para decir, para objetar o criticar、eh, lo que se expuso en el Congreso de la Nación, tendrías que por lo menos argumentarlo. ¿no? Ahora, salir a descalificar, a bardear, a reírse, a mofarse de estos profesionales que, por suerte, Están entre nosotros y expusieron. No, no voy a decir que vi todo, porque vi un, algunos segmentos de los videos、eh, de manera muy clara lo que fue esto de las inoculaciones y de que tantos problemas trajo a la población mundial. Sinceramente. Causa un poco de, de bronca, por decirlo así, ¿no? Si vas a exponer algo o creer burlarte de algo, por lo menos argumentarlo. Pero no, salen a decir algunas idioteses, estupideces, y no tienen ni la más mínima idea, porque no saben ni de lo que está hablando. Y no saben tampoco, va, no es que no saben. Yo creo que a esta altura lo saben, porque hay que ser demasiado. Ay, voy a tratar de ser muy light, ¿no? Hay、que ser demasiado idiota n o O negacionista para negar todo lo que hasta el día de hoy estamos viviendo, lamentablemente, con esto de las dosis. De hecho, hace poco me contó, a un par de días, fue el día del cumpleaños de mi querida madre, una amiga, me contó cómo una persona de 34 años con un hijo muy pequeño, de golpe. Y de estos casos hay cientos en todo el mundo, todo el tiempo. De golpe murió de un infarto. Un infarto repentino. Algunos dicen: Ah, pero esto, esto pasaba antes, los de los infartos. Sí, sí, pasaba. Siempre pasó. Pero pasaba generalmente con gente mayor, con gente grande. Con gente de más de 70 años, si se quiere 80, pero no con gente joven. O sea, no es normal que personas de 15, 20, 30, 40 o 50 años tengan infartos repentinos por todo el mundo. No es normal. Y esto se lo discuto a cualquiera. Entonces, partiendo desde ese punto, ya sabemos que no hay que ser un genio para darse cuenta. De que esas inoculaciones que le metieron a la gente estaban plagadas de cosas extrañas, entre comillas. ¿Mm? Bueno, saludo esta exposición que se hizo en el Congreso de la Nación.、Eh, y por ejemplo, por entrar en alguno de los invitados que expusieron. En este congreso, a Julio Razona, un abogado de Mar de Plata, que desde hace tiempo también está luchando con esta historia y denunciando un montón de cuestiones. Por ejemplo, en un post que hizo hace apenas dos días,、eh, dice Julio: tema.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 Informándole el contenido de, de lo que le estaban inyectando y los riesgos. Si lo aceptó, luego de firmarlo, se la inyectó y siempre tuvo un seguimiento permanente.